doctor José ernesto martín de la importancia para su de entregar ese terreno y por supuesto de construirse el mejor comando de policía con dinamarca Pues transforma completamente el municipio bajo dos condiciones. Primero, en lo que tiene que ver con la seguridad, porque ya un comando de esa magnitud, que va a tener más de 160 hombres, que va a tener 40 personal administrativo, que va a tener unas instalaciones realmente cómodas y eficientes, permite decir que la seguridad va a tener un refuerzo muy importante y que vamos a tener, digamos, también más vínculo de la comunidad cuando se ve un esfuerzo institucional como este. Y también de Desde el punto de vista de lo que representa como el primer hito arquitectónico en este sector porque justamente ayer estábamos en reuniones con el consejo superior de la judicatura para lo que va a ser la construcción del palacio municipal de justicia la próxima semana está programada la entrega del predio y comienzan ya los diseños y los estudios para que el año entrante también se ejecute dicha obra que es tan importante para aglutinar todos los despachos judiciales y de administración de justicia y también el Parque del Bicentenario, que es otra obra magna que realmente va a transformar este sector. Entonces ya empieza a armarse como el tablero de una nueva centralidad institucional y comercial que va a co convertir este sector como en la nueva cara, la nueva imagen del municipio de Soacha y por supuesto que la presencia de los altos mandos de la policía en el día de hoy nos dan mayor aliento porque no solamente nos entregan eh, una buena noticia del arranque ya de la obra del comando. Si no, nos traen tres CAI móviles, nos traen las patrullas, nos traen unos, unos vehículos para el servicio de la seguridad En forma tal que estamos muy contentos por el resultado de esta reunión Señor Alcalde, estos elementos que se mostraron hoy ya comienzan a funcionar en Soacha ¿Se ponen al servicio de la municipalidad? Sí, acabamos de hacer una breve reunión para determinar la ubicación de estos tres primeros CAIs Que van a arrancar desde ya, lo mismo que las patrullas, lo mismo que todo el, el parque automotor que nos han entregado la administración asume la responsabilidad de aumentar su presupuesto para combustibles, para mantenimiento, para todo lo que concierne al buen uso de estos equipos, de manera que es de un efecto inmediato. Bueno, eh, intervinieron varias entidades, varias instituciones, un esfuerzo del municipio, de la gobernación, de la policía, ¿verdad? Sí, es un ejemplo de coordinación interinstitucional, eh, bajo un mismo objetivo de la seguridad ciudadana, el gobernador pues se va mucho más comprometido ahora con el tema de la estación de policía de compartir, de más apoyo en materia de recursos para eh, las demás necesidades de la seguridad ciudadana eh, y los altos mandos de la policía que se fueron muy entusiasmados para seguir apoyando a Soacha. Bueno, finalmente se va a construir a una velocidad récord porque se dijo, el mismo gobernador dijo que en diciembre, ¿no? Sí, los ingenieros han notificado que van a trabajar 24 horas en forma continua y va a ser una construcción que va a ser era una verdadera sorpresa para la comunidad verlo levantada en tan tan solo cuatro meses.